Bueno, ayer a última hora del mediodía lo veníamos contando, ¿no?、Eh, continúa la persecución al pueblo mapuche, a las comunidades y a la, puntualmente a Loflav Kenwin Kulmapu. Sabemos que, que, bueno, que hubo、eh, detenciones de mujeres, detenciones realmente arbitrarias, violentas y continúa esto, ¿no? Hace algunos días fue detenido Gonzalo Coña. Que es、eh, integrante y también estuvo en、eh, lo que se dice la causa madre o la causa raíz、eh, en el tema de Rafael,、eh, que bueno, fue asesinado. Pero queríamos tener más detalles de cómo es la situación del Lamien, que hoy por hoy sabemos e s t á detenido,、eh, no como detenido, detenido común, no como detenido preso político, es lo que sabemos. Estamos en comunicación con Laura Tafetani, que ya es integrante de la gremial de abogados. Laura, bienvenida, Karina y Camila, te saludamos desde Radio e n Encuentro a Vietnam. Hola, bueno, buenos b días al equipo y a, y a la audiencia y muchas gracias por dar espacio d i g a m o s a estas situaciones que, que realmente se dan vergüenza como país. ¿no? n o En realidad, el tema de, de Gonzalo Coña, que como bien decís, está relacionado a la comunidad Lasque en Winculmapu. Gonzalo es un a p u c h e que Fue a, a solidarizarse、eh, en aquel momento de esa represión desatada tan tremenda que llevó la, al asesinato de Raquita Nahuel y que fue tan bien retratado en el juicio que se hizo este, en relación a, al homicidio. Este, lo cierto es que este, muchas comunidades y muchas también se acercan a, este, a, al lugar este, sabiendo que se había desatado esa c a c e r í a Eh, hasta que él termina con ese desenlace final en el cual Gonzalo Ponia estaba al lado de Rosita la al momento de ser asesinado, igual que Joana c o l o b n Es herido en ese procedimiento, y como viene sucediendo, que lo que fue claramente digamos, un, este, un asesinato llevado adelante por el Estado y una persecución digamos, feroz,、eh, Terminan este, colocando a la víctima en victimarle, ¿no? Y termina acusado, igual que el resto de la comunidad, este, por usurpación. Este, y por supuesto nunca lo dejaron este, presentarse como querellante y como víctima de lo que había vivido, ¿no? Este, como viene sucediendo. Entonces, lo que hacen es revertir, porque no es s o l o la parte judicial, sino que lo que se trata es exponer hacia afuera. Que acá el problema、eh, no es este, un Estado que defiende los intereses económicos que están detrás de todas estas cuestiones, porque no, a esta altura creo que nadie debe ser ingenuo que detrás del desalojo de las comunidades de pueblos originarios o, o este,、eh, tiene que ver con grandes negocios,、eh, sean turísticos, sean m e g a m i n e r o s siempre está detrás de Y de la justicia actúa en consecuencia. Entonces, ¿Quién Entonces, s termina sentado? Quiere termine sentado en el banquillo acusado este, el pueblo mapuche y l u e g o toda esta este, cuestión que tiene que ver con este, la usurpación primera de, de, este, de la conquista del desierto, siguiendo luego por p a r t e s nacionales que se acorrió de toda su tierra, que es el origen del problema real. n o Entonces Gonzalo、eh, queda digamos, acusado por usurpación. Y pasaron, piense que esto fue en noviembre, el 25 de noviembre del 2017,、uh -huh. y、eh, todavía, todavía no hay juicio. O sea, ¿no? Estamos hablando ya eh, eh, de casi seis años. Este, entonces,、eh, en ese periodo,、eh, Gonzalo estuvo siempre a derecho, no tuvo problema, pero Gonzalo quedó en rural. Y suele, digamos, este, obviamente estar en campos donde no se tiene señal, donde se pierde el contacto y además con el paso de los años este, eso termina siendo, al principio uno se empieza a preocupar bastante, después va pasando el tiempo y bueno, y, y se perdió el contacto con él porque se ha vivido al sur, este, a la primera Santa Cruz, a la provincia de Chubut,、eh, en esta situación de tener trabajo. Eh, la cuestión es que、eh, en esas circunstancias estaba en la camioneta junto con este, su jefe、eh, de la empresa donde trabajaba y、eh, es detenida por un control policial. Entonces salta una orden de captura porque había quedado fuera de derecho al no haberse presentado al juicio. Juicio suspendido, además, ¿no? no es que por culpa de él no se hizo el juicio, sino que es u l juicio que está suspendido.、Eh, entonces lo. Hacen ese control, s a l t a que una de las armas que tenía su jefe, que d i g a m o son e s t s o armas que son normales en el campo,、claro. no s e tiene que ver digamos, con ese tipo de, de cuestiones, no tenía uno a las a de m s una de los permisos que tiene que tener y demás. Una falta que es administrativa, no era delito, ni mucho menos como se quiso presentar.、Eh, Entonces, ahí es que le piden digamos, la documentación y salta esta orden de captura que no estaba derecho en el juicio. Bueno, esto provocó, obviamente,、eh, unas declaraciones de la ministra b Ulrich, l planteando que cualquier v e r d a d i d a que además, como está siempre criminalizando, que el segundo son iguales, van armando, este, parecía, digamos, el ISIS、sí. en Argentina, más o menos, con un operativo tremendo de seguridad, como este. Que, que lo trasladaron así a Esquel,、eh, la cuestión es que algo que debería ser simple, él no tiene ningún tipo de antecedentes, este, digamos, penales, previos a, a esta cuestión. Un delito de que es usurpación, que es mínima pena, que en cualquier otro caso sería e x c a r c e l a r l e tranquilamente para que luego pueda incorporarse al juicio, no. Fue denegada la excarcelación, en este momento nosotros estamos con apelación. Y, y bueno, y hay decisión de mantenerlo encarcelado, al igual que sucede con Jessica Bonifoy, que sí era integrante de la comunidad y que también, por delito de usurpación y demás, está con cárcel, está en prisión domiciliaria. Ya este, este, este, ¿no? Entonces, digo, esta situación d e colocar permanentemente, que tiene que ver con una cuestión más de fondo, que es el proyecto de país que, que se viene sosteniendo. ¿No? De que justamente、eh, yo creo que si hay algo que tienen los pueblos originarios es que su propia cosmovisión este, choca, choca con ese sistema capitalista que este, la idea es la apropiación, la ganancia, la destrucción. ¿no? Y esto, bueno, es un obstáculo y se coloca hacia afuera, digamos, a ellos como los causantes, digamos, de cualquier otra situación que viva el país. Eh, Laura, ¿cómo? Bueno, sabemos que, que él、eh, tenía el pedido de captura.、Eh, era por, por esta causa que vos decías. ¿Cómo sigue su causa ahora? Digo, el tema es que、eh, está el juicio suspendido, c o n lo cual no es que va a tener juicio ahora y entonces su prisión depende de esto. Digamos, de que se、pues, supone s que la prisión preventiva para que se someta a juicio, un juicio、claro. es que todavía、Ajá. no va a tener fecha porque está con, este, digamos, en el, el juicio de la comunidad, Las en la Ascendengo en Pulmapu, hubo un acuerdo con el gobierno por el cual se s u s p e n d i ó el juicio y ese acuerdo fue apelado por la fiscalía. y Recién nosotros tenemos en mayo la audiencia por esta apelación,、Bien. o sea que el juicio, si llegara a ver. No sabemos ni siquiera l a s h e c h a s Entonces, este, bueno, nosotros vamos a recurrir a, a esta cuestión, pero además, cuando le deniegan la, la excarcelación,、eh, el juzgado de Bariloche realmente, este, perdón, es, es b o c a porque es el del tribunal oral,、eh, el juez Greca, echa mano a argumentos que son totalmente inverosímiles, como por ejemplo decir. Que、eh, eh, bueno, nosotros habíamos ofrecido y el propio jefe de él se ofrece como garantía de que va a estar a derecho, que va a estar comunicado y demás, y sostiene que el jefe es un delincuente, como s、si、e lo presenta como garantía, ¿no? Pues、eh, bueno, ahora estamos esperando este, la resolución, que, que,、eh, digamos, de la justicia ordinaria de Chubut, en la cual este, va a demostrarle el juez que no es ningún delincuente, que esa f á r m a que además, e r a un tema. Este, absolutamente de una multa, en todo caso, que no tenía nada que ver con la cuestión de delito. El Coña no está tampoco、eh, acusado de t o r t a c i ó n de arma, ni mucho menos, pero tampoco el dueño digamos,、claro. ¿no? de, la, de la empresa. Entonces, este, nada, estamos esperando esos resultados para que eso nos permita, además, afianzar esta cuestión de que de ningún modo, este, digamos, no hay forma de que.、Eh, No puede estar luego comunicado con garantía de su queje. ¿no? Bueno, Laura,、eh, quería un poquito cambiarte de tema y no, no tanto, porque continuamos hablando de la persecución que tiene que ver con las comunidades. n o、eh, Sabemos que en lo que hoy se llama parques nacionales、eh, siempre hubo antes, sabemos que nuestros pueblos son preexistentes y hubo. Comunidades、eh, antes. En este caso,、eh, no sé si vos me dirás si es así, el、eh, Loft p a g l a n c o que estaba en, en los Parques Nacionales de Los Alerces, si es、eh, esta la comunidad, pero bueno, hubo un gran incendio y ahora el gobernador salió a decir de que son las comunidades las responsables.、Eh, no sé si, si tenés eh, eh, información sí, sobre e s t o Nosotros venimos defendiendo a la Loft p a g l a n c o que también está acusada de usurpación. Este, y、eh, la verdad que no es la primera vez que había pasado con c a b a n d í e que obviamente después no prosperó nada porque había, sido, había señalado a la comunidad frente a un incendio, pero viene siendo siempre la táctica, ¿no? De, de, de en vez de señalar el verdadero problema, bueno, con lo cual el enemigo, a, a, quien, a quien totalmente, este, al contrario, es el que defiende los lugares y los cuida, ¿no? Y en este caso,、eh, La historia de los p a i l a c o s además, es, que es muy interesante porque tiene que ver también con las generaciones que fueron viviendo de esas generaciones mapuche. Este, digamos, en este caso, los miembros de la LUA、eh, nacieron en ese lugar. n o Y este, como pasaba con los pobladores, n o cuando, cuando colocaron Parques Nacionales y hizo lugar a los pobladores, bueno, en este, en este caso, los miembros son hijos de pobladores que recuperan su identidad. Y cuando comienzan a recuperar su identidad, Parques Nacionales,、eh, nada, comienza una persecución contra ellos y ellas, este, tremendo, no les dejaban hacer la ceremonia, los hostigaban todo el tiempo, de cómo podían ahora, este, digamos, recuperar su identidad Mapuche. Bueno, eso hace que finalmente se constituyan en comunidad para, para justamente asentarse en un territorio. Y que no sigan esa situación que venían viviendo. Así nace la, la comunidad los Pailacos, que vuelvo a repetir, ellos nacieron en esas tierras, digamos, y su familia y demás tienen, digamos, que, hay que ver con generaciones este, de un pueblo que, bueno, fue en un momento este, dominado, que fue este, criminalizado y, y un, casi un genocidio real, y que, bueno, hoy está haciendo su recuperación de ese proceso de identidad. Este, y entonces, cuando ellos se asientan, es muy interesante. Justamente, uno de los problemas que ellos planteaban es que vivían luchando con los turistas que querían d ingresar g a m o s i a los lugares y, en ahí, y también con el tema de preocupación de la falta de cuidados, n o d e g e n e r a r focos ígneos en, en, en el lugar,、eh, en la basura, bueno, en todo lo que ya sabemos. Este, que generalmente trae el turismo depredador, ¿no? A la、uh -huh. concepción que tenemos este, en esa depredación. Así que muy por encontrarlo. Pero ya había pasado, en s u é p o c a un cabambier y ahora vuelve a pasar con el gobernador. Lo que nos parece a nosotros y lo que nosotros tenemos mucho miedo, por eso hemos hecho, digamos, un comunicado fuerte al respecto, es que ya pasó. Con el Winkle Marinoche, que nosotros teníamos fecha de juicio, veníamos este, en un camino, que este, arman una causa, con la supuesta el, el incendio, una casilla、sí. de gendarmes, y desde ahí、eh, van al desalojo por izquierda, digo por izquierda, desde e p u n t de vista de derecha, del de, de derecho, este, y que en, en este caso no pase lo mismo, que por e s e tipo de acusaciones acusan por el tema del incendio y en el juicio que nosotros venimos. Este, llevando, que todavía no tiene fecha, pero que bueno, uno aspira, digamos, a, que, este, a demostrar al Estado argentino de que ellos tienen todos los derechos de estar ahí y de estar en su comunidad. Bueno, por izquierda, a través de l i n c e n d i o lo desalojan, ¿no? Este, que no vuelva a ser lo mismo que con a l g n c ú m Por eso, ya este, lo estamos adelantando, y bueno, y tiene que ver con este país que estamos viviendo, digamos, uno. Este, le da mucha impotencia que ve las luchas como cosas separadas, ¿no? este, digamos, como si f u e、eh, r a las luchas: una es la del pueblo mapuche, otra es la del de, de, medio ambiente, otra es la del、eh, el DNU y los derechos. Este, y si no, nosotros no entendemos que todos estos problemas tienen un mismo origen, ¿no? que es un sistema d e c r e a d o r de los más crueles de la humanidad. Este, y que provoca toda esta cuestión y, y se forja digamos una lucha en común, una lucha en común que no signifique más de lo mismo, ¿no? claro. que signifique realmente ir a la causa del problema y cómo construimos otra sociedad va a ser muy difícil, porque el ataque va a ser contra e l mapuche, va a ser contra quienes pelean contra el extractivismo, va a ser contra este, cualquier militante social que desee otro país. s e e n n t o c Este, es muy importante no naturalizar por un lado, porque también es como que sucede, y bueno, y nos contenta poner un me gusta o un, qué sé yo, con las causas, y está necesitándose realmente que, que asumamos la gravedad del problema que se está viviendo, este, y que no tomemos el tema de las causas mapuche como algo que no es propio, ¿no? Que, que, en ese sentido, yo creo que. Tenemos que dar un salto grande porque lo que se juega en esto es qué proyecto de, de mundo tenemos, ¿no? qué proyecto de vida queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos y demás, y tiene que ver con e s o sea, No es algo separado o que、eh, se persigue a determinado sector. Lo que se persigue acá es, digamos, si tenemos este, un mundo con, con, que en el cabite todo el mundo responde, o r r e s p o n d e o. O un mundo o de, de guerra, de desastre, de hambre, este, que es lo que, lo que propone este sistema. ¿no? O sea, me parece que es importante tomar esto en cuenta y, y de poder este, batallar. ¿no? O sea, que, creo que es en, estamos como en un momento muy disagrado en Argentina, por la gravedad de lo que está pasando, este, pero también de construcción de, de algo nuevo, ¿no? tan necesario. Creo que e s t á todo para que la podamos construir. No hace falta que lo decidamos. Laura,、eh, muchas gracias. Siempre con mucha claridad lo que nos traes.、Eh, quedaremos al pendiente de lo que vaya sucediendo. Sabemos que l Off Pijama u i z a c o n v o c a a una conferencia de prensa en la ciudad de Esquel en el día de hoy、eh, para hablar también sobre este tema, sobre las declaraciones. Porque bueno, fue mencionada también la RAM, ¿no? Apareció de nuevo, porque cuando no tienen argumentos aparece la RAM, ¿no? Eh, buscando a los mapuches terroristas, que dicen. Este, así Gracias, que, bueno,、totalmente. vamos a estar pendientes、bueno. de, de lo que vaya sucediendo. No sé por ahí si quedó algún dato importante que se nos haya escapado, Laura. No, no, creo que, que esto es esencial porque、eh, las propias comunidades también puedan unirse y, y asumir este, este problema. Es esencial. Nosotros vimos c o m o en algún momento, aunque no llegó a ser lo que hubiéramos querido, cuando las comunidades se unieron alrededor de la WinPool, son muy potente. s ¿no? eso, eso significó sentar al gobierno este, en ese momento de Fernández a una mesa de diálogo. ¿no? Entonces es esencial que las comunidades puedan reunirse a l m e e n t y además también en esa t lucha que está. Trabajándose ahora el tema del agua y que están、eh, programando esta gran marcha este, en Chubut,、uh -huh. y, que me parece que también es muy importante de que podamos en esto de convocar todos los, los actores y los sectores. Sí, un gobierno nacional que tampoco se hizo cargo de esa mesa de diálogo, ¿no? que quedó en todo un documento escrito, que después, bueno, como se fue, dijo, bueno, nos vemos y ya. Pero bueno, e s igual. pero no alcanzó la fuerza para que sea otra cosa, pero no se hubieran sentado si no hubieran sido las comunidades, ¿no?、Eh, las sí, que, sí, que sí, Quiero decirme.、Sí, son pasos, son avances y retrocesos de,、uh -huh. de, de lo que vamos viviendo del de pueblo, ¿no? Pero, que, pero fue en ese sentido, creo que marcó un camino para seguir profundizándolo en esto, que no, no alcanzó la fuerza. Pero sí hay que. Hay que Que me aloje, me veo que por ahí va Feley. Muchas gracias, Laura. Te agradezco. Un abrazo, bueno, a n d r é Y estamos en comunicación, entonces. Abrazo. Gracias. Laura Tafetani, entonces, siempre muy clara. Sí.、Es、bueno, sí, tenerla sí, sí. para.